El sector de ustedes es un sector que está, es quizá uno de los más problemáticos hoy uh -huh. que tiene el sistema, porque ustedes, yo diría, las cooperativas con personas con discapacidad son las más, hoy las tienen muy muy difícil. Uh -huh. Yo las que veo es donde más se muestra la falta de acompañamiento de políticas públicas de parte de nación Las otras cooperativas grandes, yo creo que si no abren también el paraguas y no nos organizamos, les va a pasar lo mismo, no porque uh -huh. creo que esto...